de casos cómo estuvieron atravesando de todas maneras esta situación de de aislamiento, esta situación de de crisis en muchos eh, en muchos hogares, cómo cómo les tocó atravesarlo a la comunidad. Y a la comunidad a los a las manos de Dios, se lo que sea, la providencia de Dios, porque allá en el salar de Hombre Muerto jamás van a visitarnos, Si nos van a visitar, van como como dice dicho, como visita de doctor